Mi padre, ¿qué hace? Mi padre es albañil, es el más noble de los oficios, pues de él dependen los edificios, de las industrias, los hospitales o los palacios residenciales. Según mi padre, gracias a eso, a todas partes llega el progreso. Cuando yo sea grande, voy a ser como él. Cuando yo sea grande, voy a ser como él. tu padre que hace el mío es labrador sabe de plantas y de animales y de cosechas y de frutales y es un oficio más importante que hacer palacio como gigantes dice mi padre que no habría nada sin que la tierra fuera sembrada cuando yo sea grande voy a ser como él cuando yo sea grande voy a ser como él Padre, que hace? El mío es general. Ahora hace tiempo que no lo veo, porque muy lejos tiene su empleo. Estamos ya con el invitado de esta hora, con Rodrigo Camaño. Eh, Rodrigo, buenos días. Gracias por estar conversando una vez más con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Eh, la agradecida soy yo que, que siempre están difundiendo mis trabajos e invitándome a participar de la radio. Un saludo para ustedes y para los oyentes. Bueno, tenemos acá el libro Marcos Velázquez, Panorama del Folclore Musical Uruguayo. Eh, ¿Cómo han sido? Habíamos hablado contigo hace un tiempo atrás, pero ¿cómo han sido estos meses? Ya que el libro está está en la calle, ¿qué, qué experiencia has tenido? que nos puedes contar al respecto? Bueno, la verdad es que ha sido un resultado muy lindo. Sí. Ha tenido una muy buena repercusión, tanto a nivel uruguayo como argentino. este Fue invitado a participar en la Feria del Libro de Tandil en Argentina, en el mes de, de septiembre. este Acá en Uruguay se ha presentado en, en Montevideo, en canilones en Durazno. Eh, los lectores eh, que conocían a Marco Velázquez, conocían un poco su faceta de investigador, pero no conocían estos textos que están en el libro y, y le llamó mucho la atención el poder de, de reflexión de conocimiento y aquellas personas que no conocían esa faceta, lo que me han comentado es, es que, que amplio es el conocimiento que Marco tenía de nuestra música que no era solamente un compositor un músico destacado de nuestra cultura, sino que también se dedicó a, a investigar y bueno, eh, la verdad eh, no me para de dar sorpresas el libro, así que estoy seguro de que de que va a seguir por esa línea porque este la, hace un poquito que salió, salió a, a principios de a fines de mayo, principios de junio. Claro. Y bueno, espero que, que siga de esta manera. ¿Cómo definís a Marcos Velázquez para los oyentes que te están escuchando? Y mira, Marcos Velázquez es, es es un músico que se destacó por sus composiciones que han sido versionadas por, por grandes de nuestra música, este como Alfredo, como los Olimareños, como Tami. Este, y por otros músicos de, de Chile, por ejemplo, de, de Argentina, pero que también eh, la, se dedicó a investigar nuestra música. Entonces, eh, creo que él, en su escuchando su repertorio, podemos encontrar gran parte de, de lo que es nuestro folclore, a pesar de que no le gustaba esa palabra, este él no solamente sabía de lo que estaba tocando, sino que era sumamente creativo. Entonces creo que tiene la, la particularidad de que su obra refleja todo lo que él sabía. Este yo he, he confirmado con, con estos años de investigarlo de que uno puede agarrar el, un disco de de Velázquez y encontrar este perfectas perfectos ejemplos de qué es una polca, qué es un gato, qué es una vanera, qué es una milonga y esos son son cosas que, que lamentablemente ya no hay tantos cultores de esos géneros. Entonces, eh, resumiéndolo, podemos decir que es un músico que, que está formado en base a, a nuestra música, que investigó, que desarrolló el humor y que al mismo tiempo tenía una militancia cultural es impresionante, ya sea para investigar nuestra música, sino también para revalorizar músicos que de repente no habían tenido la, la posibilidad de, de haber llegado al disco, este Marcos en sus grabaciones, Este, llegó a grabar músicos que de repente eran locales o, o que no habían trascendido un departamento. En épocas que grabar era muy difícil y Marco se preocupó por grabar eso. Entonces reúne muchísimas características que, que creo que lo hacen sumamente destacable. Y para que no los que no tuvieron la posibilidad de escucharnos conversar contigo hace un tiempo, eh, contanos cómo surge esta posibilidad, por qué te interesó este hacer este libro. Bueno, cuando salió el, el primer libro en el 2019, eh, que era una biografía, se llama Cantor Criollo, sí. eh, la familia, los hermanos principalmente, este, su última compañera, eh, un profesor mío de la facultad, me acercaron muchísimos materiales de Marcos, este, que son este manuscritos de él, este, grabaciones, afiches, apuntes, que... Que hay diferentes temáticas entre todos esos materiales, pero una que fue la que más me interesó fue la de las charlas que él daba sobre nuestro folclore. Marcos, mientras estuvo eh, en Chile y en Francia, se dedicó a, a difundir nuestra música en base a conferencias. Entonces, eh, en español, pero también en francés, ejemplificaba sus conferencias con materiales de las grabaciones que él tenía de... de de nuestra música, que él había salido a grabar a, al interior principalmente, y bueno, eh, explicaba qué era lo folclórico, qué era lo autóctono, eh, cuáles eran nuestros géneros musicales más importantes, reflexionaba sobre el concepto de, de folclore, reflexionaba sobre el concepto de canción protesta, eh, y bueno, todos esos materiales estaban este, todos sueltos, desordenados, y lo que hice yo fue transcribirlos en, en la computadora, organizarlos, compararlos, Eh, seleccionar cuáles eh, tenían determinados puntos en contacto, diferencias, este y a partir de eso se fue armando este segundo libro. Y también, eh, cuando salió el primero, yo por una cuestión de, de, de costos, porque no, no no me dio para sacarlos en su momento, incluí eh, todas las letras de las canciones que Marcos Velázquez este registró en hagado Entonces me dediqué a escuchar las canciones, a transcribirlas, a A, a comparar diferentes versiones, entonces el libro se, se compone de las conferencias de Marcos sobre el folclore, las letras de las canciones de Marcos y también eh, lo que fueron las, las participaciones de Marcos escribiendo en el diario El Popular cuando Marcos hacía entrevistas y, y reflexiones sobre nuestra música y documentos inéditos esto capaz que mucha gente no lo conoce, sí. eh, sobre el centro de la Canción Protesta, que fue una organización que se creó en el 67, 68, a partir de la, de la llegada de la delegación uruguaya, que fue el encuentro de la Canción Protesta ¿Sí? en Cuba, este que está, fue Biglietti, Los Olimas, Zitarroso, sampayo Molina, este, todos esos músicos cuando volvieron acá, este crearon el centro de la Canción Protesta en Uruguay, y bueno, esos documentos Marco los tenía, entonces los incluí, Tenían objetivos como denunciar la violencia de parte del Estado, comentar la música uruguaya, organizar espectáculos, denunciar la represión, etcétera. Y bueno, eso está en el libro también. Eso estarte seguro que mucha gente no lo conoce. Eh, es parte de la historia, sin ninguna duda. Desde esa época queda marcada eh, algo un objetivo de organizarse así que después pasaron los años y se fue volviendo muy difícil armar una organización de esas características, que yo no digo que haya sido fácil en aquella época, pero es parte de nuestra historia y sin duda que mucha gente no conoce ese dato. ¿Se puede acceder a esos documentos entonces? Sí, sí. en realidad los, los documentos están transcritos tal cual en el libro, en la parte final del libro, Ahí está. porque me pareció sumamente importante que, que se conocía, antes de que existieran sindicatos de músicos o organizaciones de, de, de un tipo, eh, como puede ser Agado, que se dedica a, lo, a los cuidados de los derechos de autor, hubo también una organización que de alguna manera intentó este agrupar a los músicos y a los artistas que estaban sintiendo que por parte de, del gobierno de la época se estaba reprimiendo, censurando, eh, persiguiendo a los artistas para que no pudieran cantar. En, en democracia, o estamos hablando del 68, democracia entre comillas ¿no? Sí, sí. Eh, En el 68, esta organización, eh, Marcos Velázquez, Eustáquio Sosa y otros músicos, este en recitales en el interior, pasaron noches en la comisaría, porque cuando, eh, por pertenecer a esta organización, los llevaban presos. Este, los hacían pasar la noche. Y bueno, a partir de toda esa persecución que hubo, la organización duró dos o tres años nada más, porque... Era, el hostigamiento era permanente, y bueno, después ya se acercó el, el golpe de estado y, y muchos estos músicos tuvieron que, que mirar. Que lo que mirar. vos decías de con respecto a la presentación del libro que se hizo en varios lugares del país, eh, tanto Montevideo como en el interior, que fue a lo largo del año, que no ha terminado, seguramente van a seguir las presentaciones, pero también en el marco de esto hay que destacar que se inauguró una plaza, un espacio eh, para él, ¿no?, en el Paso Molino exactamente la semana pasada no, la perdón hace 15 días este en la, en la margen de, del arroyo miguelete en el paso molino donde empieza el viaducto del lado izquierdo este yo tenía yo vivo en esa zona entonces cuando pasaba por el prado veía que que Marcos le había escrito al Prado, de sí. la calle Nuestro Camino, por ejemplo, sí. arranca diciendo eso, ¿no? ¿Te acuerdas jugando por el Prado con el pretexto sí. de estudiar? Este, yo decía, pero este hombre que le escribió al Prado, que hizo tantas cosas por nuestra música, qué lindo sería que hubiera un, un espacio que lo recordara. Entonces, este bueno, escribió un proyecto, una carta, se le acerqué al municipio A, que es el donde corresponde eh, claro. territorialmente, Y, y bueno este la, la idea gustó les pareció interesante no era muy pretensión no, no era algo que saliera mucha plata entonces este el municipio se puso en campaña empezó a hablar con, con la comisión de cultura de eh, perdón de patrimonio del prado consiguió recursos hizo las licitaciones correspondientes los arquitectos fueron a ver el lugar a pensar en un proyecto bueno todo esto empezó el año pasado y este año se concretó este con un como la canción dice, no nuestro camino, porque se llama claro. es un camino que recorre desde Agraciada hasta este, hacia la izquierda del arroyo Miguelete. Y o sea, yendo para afuera, digamos, enseguida que cruzase el arroyo, una cuadra a la izquierda. Sí, a la izquierda. Este, capaz que para muchos conocen que, yo no la llegué a ver abierta, pero la tienda Salvo del Gaucho, creo que le decían algo así, es, es una tienda que durante mucho tiempo Este, es una, una, una casa muy grande sí, sí, este se sí. dio por ejemplo eh, el mural o sea, la, la pared la cedió para que se hiciera un mural este recién ayer se terminó el mural que está plasmado la, una guitarra un rancho todas cosas que a marcos le cantó claro. este, en ese camino que marco ese camino que recuerda marcos que tiene una placa en la cual hay una, una, una imagen de marcos una semblanza con, con su trayectoria con sus canciones más conocidas y que, bueno, uno vista, vista desde arriba, ese camino tiene forma de guitarra. El camino sería el brazo de la guitarra y, y, y las curvas de la caja de la guitarra está formada con, con madera que, que forman esa guitarra. Y bueno, la idea es de a poquito ir mejorándolo, agregándole cosas para que sea un espacio que, que los montevideanos y los que pasan por la zona lo disfruten y al mismo tiempo sirva para recordar A, a Marco, que tanto se lo merece. Claro, claro que sí. Pero Rodrigo, ¿y el libro tiene un anexo un anexo fotográfico muy importante, muy interesante. Sí, bueno, ese, ese anexo dio mucho trabajo, porque las fotografías generalmente este, no están en muy buen estado por, por el paso del tiempo, entonces hubo que hacer un trabajo de restauración muy importante. Eh, en, se intentó, de alguna manera, seleccionar diferentes partes de su vida, Eh, hay fotos de, de Marcos en Montevideo, siendo joven, después eh, en su etapa en Chile, eh, con algunos músicos eh, que, que eran compañeros de, de generación o que tenían vínculos con él. Eh, también hay una foto que yo le di, le di un trabajo bárbaro a los diseñadores del libro y, y que trabajaron en la preservación de la foto, que está el, el pasaporte de refugiado de Marcos, sí. en el cual... este Marcos, cuando se produce golpe de Estado en Chile, a los poquitos días ya ya es detenido y llevado a una cárcel en Arica, en el norte. Y ahí es torturado y salva su vida de milagro porque una intervención de la Cruz Roja va a visitar esa cárcel y lo, lo, la dictadura chilena había este, puesto soldados disfrazados de presos para simular que los tratos eran, eran buenos en esa cárcel. Entonces, cuando un preso boliviano le dice que todo eso es mentira, sacan al, rápidamente a los a los presos extranjeros y Marcos es uno de ellos que se va a Francia. El pasaporte que Marcos se lleva, eh, o sea que lo permite sacarlo del país, se puede ver la nariz de Marcos fracturada, tiene la nariz torcida. De Marcos sí, tenía la nariz bien, ¿no? o sea, no tenía ningún problema. El que la, la, el producto de la tortura de la cárcel, Marcos sale con con ese pasaporte y está de reflejo eh parte de la violencia física que había sufrido en, en la cárcel y que cuando llegó a Francia no tenía ni un peso, nada, y un, en la familia que lo refugió allá, la, la familia de Roussy, gestionó con, con amigos de ellos un, un médico para que le operara la nariz porque se le dificultaba respirar, no podía cantar porque la respiración se veía se veía afectada. Entonces me pareció muy importante, por ejemplo, dejar ese testimonio de de cómo había salido Marcos de Chile y también alguna alguna foto de de alguna con con César Isela, con con los indianos de, cantando en el Olimpia de París, este nada más ni más, nada, más. este, o sea, este reúne varios aspectos de la vida de Marco la, el anexo, que son cositas que van apareciendo porque cuando salió el primer libro gente que, bueno, me pasó, ustedes fueron la, la primera entrevista que hice cuando salió el primer libro Y un oyente, Yamandú, que, que nos hicimos amigos, sí. este Yamandú Montiel, me, me dice, mira yo tengo cosas de marco, y bueno, así como eso, fueron surgiendo otras, que me acer fueron acercando materiales, a partir de que salió el primer libro, de una entrevista, y bueno, esas fotos fueron surgiendo a partir de del contacto de oyentes, de amigos, de marcos, que, que me fueron facilitando materiales también. Bueno, Marco, eh, eh, Rodrigo, eh, ¿dónde conseguimos este libro de Marcos Velázquez, Panorama del folclore musical uruguayo, para para que la gente lo sepa? El libro se encuentra eh, está en todas las librerías, si por algún motivo se vendió y no se repuso, pueden pedirlo a la librería para que se lo consigan. Este está este y está el primero también todavía este quedan algunos ejemplares y en el caso de que lo quieran conseguir este de mano mía, así con Con, con una firmita con, un, con una dedicatoria algo o, o porque les resulta más cómodo este, yo también tengo este ejemplares a la venta todavía así que es un trabajo independiente eh, que salió apoyado con el fondo nacional de música pero todo dependió de, de, de del, del trabajo que, que yo le puse entonces sí si, si hay alguien que quiera conversar Bien. conmigo por algo lo que sea eh, es cuestión de, de que se me busquen por las redes sociales rodrigo Camamaño o por, pueden pedirle mi celular ahí en la radio, lo que sea, y nos ponemos en contacto para, para hacerse del libro, este, desde el primero y el segundo. Y también me gustaría recalgar una cosa. Sí. Hace hace menos de un mes también este se actualizó la página web cantorcriollo.com.uy Eso te iba a preguntar. Voy subiendo, donde voy subiendo principalmente materiales audiovisuales de Marcos, Bien. recitales, este, materiales de él, que por el formato no pueden estar incluidos en el libro, Y que, bueno, este entrevistas en televisión, reportajes, este cosas que, que también he digitalizado en este tiempo y que está bueno que la gente busque por ahí porque va a haber diferentes etapas de la vida de Marcos, reflexiones, verlo a él, tocar, escucharlos es, una, es un placer. Entonces, este, ahí en esa página pueden encontrar muchos aspectos que pueden ser de interés. Así que la encuentran por Cantor cantorcriollo. Cantorcriollo.com.uy Ahí está. En todas las redes, en YouTube, en la página mismo, están todos los materiales. Rodrigo, eh, gracias por haber conversado esta mañana con nosotros y seguiremos en contacto. El agradecido soy yo. este Fueron la primera radio que me invitó a, a presentar el, el primer libro, así que siempre voy a estar agradecido bueno. y a las órdenes para para difundir la obra de, de marcos o, o los proyectos personales míos, así que les agradezco muchísimo. Gracias, gracias. Un abrazo, eh. Estamos en contacto y saludos a toda la audiencia. Chau, chau. Unos muchos y otros nada, y eso no es casualidad. Unos muchos y otros nada, y eso no es casualidad. Si el maíz crece desparejo, alguna razón habrá. Y si el maíz se desparejo, alguna razón ahora que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa de challar, que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa de challar. La crisis en Uruguay tiene dos explicaciones. La crisis en Uruguay tiene dos explicaciones, cuando no es por la sequía, es por las inundaciones, cuando no es por la sequía, es por las inundaciones que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo para echarlar, que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo para echarlar.